Eh, nuestro cronista exterior. Mauro, te escuchamos. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cómo anda Juan Pablo? Buen bien, día, buen día. Acá si querés, pas pasado te hablo por como agua, Walter, pero si ¿Eh? no quieres solamente. ¿Cómo? Si querés, te hablo como Walter. No te va a salir. <risa> <risa> Hablame como Mauro. Se habla como que más fácil. Buenas si... noches. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ahí te, te escuchaba un poco al finalizar el programa de Cintia eh, hablando de la lluviecita y es, es lo que Más prevalece por estas horas de la mañana, con la lluvia, con la ciudad encapotada completamente. Y la verdad que es el momento de usar esa palabra. Y no sé si no va a seguir todo el día así porque no parece que vaya a cambiar. por No, en estas, en estas horas. se queda hasta hasta mañana esto. Bien, bueno, buenísimo. Lo que hay que informar es que estuvo lloviendo durante toda la noche y desde las 10 de la mañana más o menos. Desde las 10 de la noche más o menos este durante toda la madrugada la verdad que me tocó cuestiones personales y familiares despertarme durante varias horas en la noche y, y cada vez que me despertaba estaba lloviendo era impresionante pero con una lluvecita así calma tranquila sin romper nada y la verdad que se ha, se se ha, este, se ha manifestado en varios barrios donde hicimos una pequeña recorrida a través de algunos vecinos que nos contaban algunas situaciones y por ahora no ha pasado nada grave, eh, por supuesto que las calles están mojadas, algunas con mucho barro, porque bueno, venimos de varios días con lluvia y no se alcanzan a secar, y este después han funcionado las bombas extractoras en, en los cuencos de la ciudad, el único cuenco que sigue trabado y tapado es el del, del barrio eh, El Salitral y Zona Oeste Quintas, que eso está más o menos como hace unos días que contábamos Eh, ...y escuchábamos a los vecinos y las vecinas de ese lugar... ...después la ciudad está muy mojada por supuesto... ...con lluviecita, eh, algo intermitente que va y viene, que va y viene... ...con tranquilidad pero constante, todo el tiempo está lloviendo... ...no se alcanza a secar absolutamente nada... ...así que por estas horas andar con cuidado, andar con precaución... ...si tenés que salir en el auto o en la moto, salir con más tiempo recordá que cada vez que contratás un cadete va a tardar un poquito más, porque también hay que cuidarse en la ciudad eh, de andar un poco más despacio, porque las calles están mojadas, muchas están con algunos pozos que por ahí no se ven, hay obras en Santa Rosa que también hay que tener cuidado que a estas horas eh, y con estos días no se están haciendo, pero están toda la, está todo el obraje ahí dando vueltas y los obradores están instalados en cada en cada barrio donde hay obras, Así que hay que andar con cuidado. Cada vez que llueve, siempre decimos lo mismo, salí con más tiempo o tenía un poquito más de paciencia de lo habitual. Y, y prevenimos también, hay una alerta meteorológico para el día de la fecha, más allá de que esta lluvia parece mansa y tranquila. Bueno, el Servicio Meteorológico está anunciando la posibilidad de que haya eh, tormentas fuertes. Mañana, tarde y noche de hoy con el alerta amarillo, que ya es casi un clásico a esta altura. Claro, que, que el amarillo ya está casi todos los días. Sí, exacto. Bueno, pero eh, el aviso está de que puede haber eh, precipitaciones acumuladas de manera abundante, entre 30 y 60 milímetros, con vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Esto está ahí, ayer incluso estaba este alerta, hubo un tramito de la tardecita ya tirando a las 9 de la noche por ahí, si mal no recuerdo, donde apareció un viento que parecía que podía ser una, una noche violenta y después se calmó y la después lluvia. se calmó, tramito. claro. Sí. sí, por ahí lo que hacen desde Defensa Civil es tirar alertas a corto plazo, que también eso te te previene en el caso de que tengas que hacer algo al aire libre o si andes, o eh, sea, si andás perdón, tienda si en la calle y sabes que hay mucho viento, bueno, resguardarte un poco, pero bueno, también está, está todo también en debate esta cuestión de los alertas y demás, porque bueno, hay que seguir haciendo las cosas y este más o menos usted convivir con con el clima. Ahora en Santa Rosa hay apenas una brisa, no no está no hay viento que, que moleste ni que ni, ni que que uno nos dé la sensación de que va a cambiar este drásticamente el, el clima en Santa Rosa, pero como digo, eh, sigue la lluecita por todos lados. Lo bueno que los reportes de algunos barrios que nos dieron los vecinos, está todo tranquilo. Bueno, Bárbaro, Maurito, nos reencontraremos cuando dispongas a lo largo de la mañana. Cuando sea necesario, acá estamos. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de los efectos de la precipitación mansa y tranquila que hubo durante toda la noche, la madrugada que continúa En estas horas, en distintos barrios de Santa Rosa, como decía, el viento sopla del este a 15 kilómetros por hora y están anunciadas, insisto, tormentas fuertes a lo largo de la jornada y también para mañana sábado, sobre todo por la mañana. Después, aparentemente, después del mediodía de mañana sábado, vuelve a aparecer, bueno, Febo asoma.